En el contexto general del país, por supuesto, pero en algunos casos ha habido aumentos muy inferiores a la inflación que ha habido en general y en otros, por supuesto, ha sido el aumento eh, normal que ha habido en el país eh, de un 20%, por ejemplo. ¿Qué dice la gente cuando llega a la librería y, bueno, y pide precios seguramente? ¿cómo es? Sí, por supuesto, la gente pide precios. Ya Nosotros nos caracterizamos por tener cierto... Esta cantidad de ofertas todos los años eh, Este año estamos Festejando 28 años como librería Y eh, bueno Ya es un clásico que hay Ciertos productos que los tenemos en oferta Pero Bueno, la gente pide precio Y, y compra también eh, Anticipándose el comienzo de clase Bueno, una trayectoria importante ¿No Ricardo? Dentro de y Este, del rubro Ya es la segunda generación Yo mm -hmm. me acuerdo como si fuera hoy que hace 28 años cuando mis padres empezaron el mobilero número uno de la barriga les hacía notas allá en la librería en, en, en España y Bolívar, en España y Bolívar exactamente, sí, uh -huh. sí me acuerdo de, de Omar de cuando, de aquella época y yo te ah. recuerdo a vos chiquito en eh. esa época eh. Eh. bueno no hablemos más de los años, sí. no, no hablemos más de los años porque Agostina nos mira y dice ¿cuánto tienen esto? <risa> bueno lo podés saludar Ricardo sí. bueno Ricardo buenos días ¿Qué, ¿Qué tal? cómo bolívar? le va eh, bueno, hablando de la canasta escolar y hablando de los precios, eh, en líneas generales, ¿cuáles fueron los productos que eh, más aumento tuvieron, que más ajuste no tuvieron en este año? Los que más ajuste han tenido han sido los que tienen plástico en su materia prima, eh, todo lo que sea cartucheras, mochilas, eh, carpetas de algún, en algún tipo, este, y lo que tiene cartón y papel ha aumentado un poco menos. Nosotros, yo un, un ejemplo que pongo siempre es el repuesto de éxito, que el año pasado lo teníamos a 15 pesos, de 300 hojas, este año lo tenemos a 16,50, justo un 10%. El cuaderno forrado, que lo teníamos de 100 hojas a 9,90, este año lo tenemos a 10,90, justo un 10%. Este, por ejemplo... Eh, pero en cartucheras, carpetas, sí ha habido un incremento un poquito mayor. Uh -huh. Ayer alguien me comentaba que había pagado lo mismo en la, una virome que lo que había pagado el año pasado. Por ahí, sí, oh. puede ser, porque como son centavos, la gente no se da ¿no? cuenta. Claro. Uno no lo registra. Es ínfimo el aumento. Lo que, ha, lo que ha aumentado son centavos, la virome sigue saliendo centavos todavía. Claro. Uh -huh. Y si bien, Ricardo, todavía quizás la mayoría de los padres eh, por ahí no consultan, salvo en algunos colegios que ya les dieron la lista, no consultan sobre textos escolares, pero eh, ¿también surgieron eh, aumentos desde las editoriales? Sí, por supuesto. El, el aumento eh, general ha sido del 15% y el 20%, en un contexto general de país, eh, que, que ningún producto se puede quedar atrás, me parece, cuando hay una inflación que es general del 20% y más también. Uh -huh. Ricardo, ¿cómo vienen las ventas? Eh, lentas, despacio, se ve que la gente todavía está de vacaciones, uh -huh. pero siempre hay gente previsora, eh, las ventas vienen normal como todos los años, eh, Y bueno, la gente está preguntando precios y, y analizando qué compra, qué no compra, qué deja para después cuando se lo pidan. Eh, los libros de texto eh, lamentablemente quedan para lo último y después resultan eh, difíciles de comprar, digamos, en algunos casos. Pero son lo más importante, eh, considero yo, para, para el aprendizaje de los chicos y para el trabajo en el aula y para que el docente pueda... Eh, llevar adelante de igual manera 30 chicos, eh, es fundamental que, que trabaje con un libro de texto. Uh -huh. Ricardo, eh, hablaban con Omar de la trayectoria de estos 28 sí. años, del tiempo que pasó. Eh, ¿Cómo fue la conducta de la gente a la hora de comprar en esta época del año? También fue cambiando seguramente, ¿no? Al ritmo que fueron modificándose otras cuestiones en el país. Sí, nosotros, eh, mis padres cuando arrancaron con la librería hace 28 años, eh, llamaron a la gente porque estábamos en un barrio llamaron a la gente con ofertas y, y así fueron haciendo clientela eh, y luego nos, nos mudamos al, al centro hace 10 años eh, y, y bueno seguimos, tratamos de seguir la misma línea por lo tanto la gente eh, sigue viniendo buscando las ofertas y, y la variedad y el surtido lo que me lo que me gusta es que la gente me dice que el surtido Que hay un surtido impresionante y que a veces cuesta de, de decidirse, este, pero los hábitos de compra y de consumo, mucho no han cambiado, han cambiado por ahí los productos, eh, se han modernizado algunos productos, pero, pero lo básico de la canasta escolar sigue siendo lo mismo de hace tres décadas.